Forma. Convocatoria La Plata, Buenos Aires Buenos días compañeros, compañeras de Convocatoria Segunda Independencia Buenos días a todos, a otras organizaciones Pero en este caso, este editorial nuestro en el programa, insistimos en nuestro programa va a ir dirigido fundamentalmente a nuestras compañeras y compañeros de convocatoria. Obviamente es público, todos podrán conocer nuestra opinión así muy a las apuradas, al otro día, apenas pasado pocas horas de las elecciones. Ya no tiene sentido volver a discutir las posturas que hemos tenido antes de las elecciones. Nosotros... ...no pasaremos ninguna factura ni criticaremos a ningún compañero o compañera u organizaciones. Cada uno llevó adelante una postura determinada respecto a lo, a lo electoral... ...con su leal saber y entender, en algunos casos con muy buena fe... ...en otros casos por ahí tampoco, con, con la mejor de la fe, por ahí con especulaciones... ...tanto colectivas como individuales, con continuar un statu quo... ...que viene beneficiando poderosamente a muchos y muchas, bueno... Ya está. Seguramente internamente el partido, nuestro partido, sí seremos más rigurosos y mucho más duros en analizar las posturas de cada uno, la nuestra y la de otras organizaciones. Pero ahora la situación que se viene todavía no la conocemos, ¿no? Nos pasa, muchos compañeros y compañeras, y a mí mismo me pasa, que recibimos... Eh, ...muchas expresiones de temor... ...bueno, vienen los milicos... ...tengo que cuidar a mi familia... ...tengo que sacar a mi familia de acá... ...tengo que ahora... ...me voy del país... ...bueno, también... ...posturas atendibles todas... ...mucho miedo, mucho terror... ...por algo que todavía no conocemos... ...les decía anoche mismo a... ...a ustedes compañeros, compañeras de convocatoria... ...muchos hemos pasado situaciones peores que esta... ...la lucha contra las tres A... No tenía nada que ver con esto. Y estábamos un gobierno peronista, un gobierno democrático. Así que no tiene nada que ver con mi ley. Es efectivamente un gatito comparado con Isabel Perón. I incluso con el propio Perón. La, la, la lucha con el propio Perón, con el propio general Perón. Había que enfrentar a Perón ¿eh? cuando empezó a, a, a virar hacia la derecha. Había que ir a decirle no queremos carnaval, la asamblea popular o que pasa general que está lleno de gorilas el gobierno popular. Había que animarse a hacer eso, porque además mano tiraba comida de pan, no contestaba con carta documento. La lucha contra la dictadura, la lucha contra el menemismo. Yo recuerdo que tuve cuatro años, subió Menem, tuve cuatro años preso. La lucha contra el menemismo cuando izquierdas de Argentina y de todo el mundo dejaban, dejaban armas y bagajes y se pasaban a a esta utopía que era el fin de la historia, el fin de las ideologías. Bueno, es decir, estuvimos en situaciones muy duras. No sabemos esto. Seguramente será algo más parecido al menemismo, con algún grado de represión parecido al del menemismo. Ahora, ¿qué sentido tiene llorar? Cada organización sabrá lo que tiene que hacer, pero ¿qué sentido tiene ponerse a llorar y a lamentarse? Es más, los que más lloran, que yo los veo a veces en el... Redes sociales, bueno, tendrían que ser los los primeros en ponerse al frente de la resistencia. Y la resistencia no es necesariamente salir mañana a tirar piedras. La resistencia es hacer compañero lo que ustedes están haciendo. La resistencia es seguir por ese camino con un alto nivel de formación. Nuestro partido se va a poner a la cabeza, se viene poniendo a la cabeza y seguirá a la cabeza de la formación, de la información. ...de la construcción organizativa... ...nuestras organizaciones de base... ...la juventud, la, la estructura de género, las dianas... ...nuestra estructura sindical que crece cada vez más... ...nuestras ligas agrarias... Eh, eh, ...nuestra estructura territorial... ...todas estas estructuras tienen que seguir desarrollándose... ...por suerte, ustedes previeron, nosotros previmos... ...nuestro partido previo que en algún momento... Se acababa esto de construir a partir de, de planes, de riqueza, de la, la, la corrupción que implica eso, te saco el plan, te pongo el plan. Familias enteras a veces viviendo de todo eso durante 20 años. Bueno, esto no sabemos si se acaba, probablemente se acabe. Pero nuestra redención previó eso, ustedes previeron eso. Ustedes saben, yo participo en una célula del partido de lo más bajo, en el nivel más bajo que hay, y participo también en alguna de las mesas ...regionales que hay de nuestras organizaciones... ...es decir, yo no, no, como muchos de nosotros... ...no estamos en una torre de cristal... ...conocemos nuestra organización... ...conocemos los compañeros y las compañeras... ...estamos en condiciones de enfrentar lo que se viene... ...y probablemente no, compañero, no probablemente... ...seguramente no, seguramente que no... ...que no estamos en condiciones... ...pero tendremos que estarlo... ...eso es lo que le pedimos que hagan... ...cuando nos encontremos con compañeros que lloran... ...hay que decirle, compañero... Acá tenés un lugar de pelea y si no, construí tu propio lugar de pelea. Recuerden lo que siempre decimos, nosotros no concebimos la política sin organización. No, no concebimos decir que alguien milita si no milita. Militar es participar en una estructura política, cualquiera, con la identidad que fuera. Pero lo concreto es que no, no, no nos pasa por la cabeza la militancia si no es con una organización y no nos pasa por la cabeza una decisión que no tenga línea política ¿Mm? ya dijimos varias veces que no tener línea política es tenerla bueno hoy es cuando más se impone eso hoy es cuando más se imponen nuestros materiales nuestra línea política nuestra línea organizativa hoy es cuando cuanto más se impone todo esto las responsabilidades de otros y de nosotros mismos las iremos buscando y las iremos corrigiendo en el caso nuestro Se irán corrigiendo las estructuras orgánicas y democráticas tanto en nuestro partido como en los frentes de masa. En el caso de otras organizaciones, bueno, les haremos saber lo que pensamos y seguramente por ahí los instaremos a que podamos acordar, como siempre decimos, no son momentos de unidad. La unidad, como dijimos varias veces, montones de veces no nos cansamos de insistir, es una intelequia. Nosotros hablamos de acuerdos concretos. Mucho acuerdo en pocas cosas. Pocos puntos, muchísimo acuerdo. Eso es lo que nosotros vamos a proponer a compañeros y compañeras de otras organizaciones. Los compañeros que están sueltos, que no militan, sobre todo los que vienen del peronismo y del kirchnerismo, sepan que siempre van a tener en convocatoria una mano tendida, no para que vengan a militar con nosotros, sino para darle las manos que podamos, siempre y cuando eso sea a través de un compromiso de luchar. Nosotros vemos... Todo, toda la realidad la vemos con el prisma de la lucha de clases y de la lucha antiimperialista. Como hemos dicho muchas veces, no se puede ser antiimperialista si no se es anticapitalista. Y por lo tanto esa contradicción, la lucha de clases y la lucha antiimperialista, van de la mano. Esto de que a veces nos quieren meter, sobre todo durante mucho tiempo, en el Perú. Bueno, primero hay que pelear. ...contra el imperialismo y por lo tanto no hay que enfrentar a la burguesía... ...porque la burguesía es nuestra aliada, ¿no? La burguesía ha demostrado que no es nuestra aliada, el es la aliada del imperialismo. Paralelamente al que construimos nuestras estructuras de poder... ...tenemos que enfrentar el imperialismo extractivista, el imperialismo saqueador... ...y la burguesía explotadora. La explotación social, la explotación de, de seres humanos para con otros seres humanos. La que se nos viene no la conocemos bien... Por lo tanto, tampoco tenemos por qué hacer cundir el, el pánico. Tenemos que esperar, estar atentos y vigilantes, como decía Evita. Yo sé que el término de Evita a veces es chicos más jóvenes y chicas más jóvenes, los que vienen a veces de otra política, medio corcobean. Pero eso es una frase que algunos, yo por lo menos siempre la tengo en cuenta, porque se refería a ella no solo al futuro golpe, sino a lo que se llamaba. La oligarquía dentro del peronismo, a la que le decía que le tenía más miedo que la oligarquía que habían derrotado el 17 de octubre del 45. Entonces decía, hay que estar atentos y vigilantes. Y esa es una frase que yo la hago mía. Hay que estar atentos y vigilantes. Seguir por el mismo camino que venimos, construyendo. Construyendo y formándonos y aprendiendo a pelear seguramente vamos a tener que pelear y mucho y seguramente como debe pasar en, en este mismo momento en chicos y chicas jóvenes que deben estar ahí rodeados por las fuerzas del sionismo israelí en, en la franja de Gaza en los túneles peleando y sobreviviendo bueno nos puede pasar lo mismo a nosotros exactamente lo mismo en algún momento la victoria de esos chicos y chicas palestinos que están ahí enfrentando esa maquinaria nazi asesina que destruye todo lo que vea su paso, es simplemente vivir, sobrevivir, porque la posibilidad de vivir implica que se puede seguir luchando y construyendo. Y en el caso nuestro nos pasa lo mismo. Nosotros necesitamos mantener la vida y mantener, por supuesto, la construcción, porque la vida sin la construcción política organizativa no tiene sentido. Una vida languideciendo no tiene sentido. Entonces, por ahora para ser el primer día después de esto que pasó en las elecciones, es lo que les podemos decir a nuestras compañeras y compañeros. Esta editorial, insistimos, va dirigida fundamentalmente a los nuestros. Lo digo porque es probable que por ahí muchos otros compañeros y compañeras nos puedan criticar, así bueno, pero ustedes nos dicen esto, no. Es decir, es público, en este caso, dada la gravedad de las circunstancias de lo que tenemos que enfrentar, Esto va dirigido a los nuestros. Compañeros, compañeras, sigamos por ese camino, minimicemos las contradicciones secundarias que a veces tenemos entre nosotros por cuestiones de construcción y mantengámonos como hasta ahora en la misma línea política hasta que el partido, hasta que el congreso del partido decida otra cosa o la rectifique. Por ese camino estamos a que construyamos juntos. Un abrazo enorme. informa Claxo TV México. Continuamos con este programa Infoclaxo especial, estamos hablando sobre este evento que se desarrolló para tratar el tema de las múltiples caras de las desigualdades, eh, equidad y democracia en Europa y América Latina. Este fue el evento realizado la semana pasada donde una multiplicidad de eh, panelistas eh, Dieron sus visiones, pero sobre todo montaron un diálogo entre América Latina y el Caribe y Europa eh, para pensar algunos puentes en común, algunas... Eh, problemáticas comunes, algunas formas de abordar de abordar, perdón, esas cuestiones de aquí en adelante y esto realmente lo hizo bien, pero bien potente. Tenemos un lujazo de recibir a un amigo de la casa, ya en muchas ocasiones hemos hablado con eh, con él, eh, fue integrante del comité directivo de Claxo en La gestión anterior Alain Basail Rodríguez, este de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de la Unicach de México, participó en la mesa de debate Recursos Naturales y Transición Energética: Retos para afrontar el cambio climático. Alain, un placer tenerte aquí en Claxo TV. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Gustavo. Siempre un gusto estar aquí en Info Claxo y compartir contigo. Y saludar a todos y a todas, deseando que, que, que todos estén bien y, y, bueno, y aportando un poco a este excepcional espacio que tú has conducido y, y que todos seguimos. Con mucho bueno, gusto. Muchas gracias, Alain. Un placer, como siempre. Y la verdad que estuvimos escuchando el otro día tu charla y es interesante plantear las cuestiones relacionadas con eh, recursos naturales, transición energética, cambio climático pero en un momento muy complejo, digo, porque mientras que investigaciones muy contundentes hablan con claridad del cambio climático, del impacto de las lógicas extractivistas, hay un sector de la ultraderecha o de estas nuevas derechas o de extremas nuevas derechas que directamente niegan el cambio climático, que plantean que las lógicas Eh, ni siquiera obviamente lo llama el extractivista, pero que las lógicas tienen que estar en lo empresarial este, y que el Estado ni se tiene que involucrar en esas cuestiones. ¿Cómo se hace, Alain, para poner en marcha estas discusiones eh, en el marco de estas lógicas negacionistas de algo tan claro como el cambio climático? Fíjate que uno de los puntos que justamente yo estuve subrayando en, en mi intervención y en el diálogo con los colegas, pasaba justamente por reconocer cuál era el régimen epistemológico que hay detrás, o sea, el sistema de ideas, de conocimientos que hay detrás de estas formas de construir nuestra relación con, con la naturaleza, o sea, cómo, cómo eh, eh, la situación real de pérdida progresiva de hábitat, o sea, de pérdida de la naturaleza que vive la humanidad, es un poco opacada, invisibilizada por los grandes medios de comunicación, por el discurso que se construye sobre la naturaleza, sobre nuestra relación medial o la relación medial del ser humano con, con sus propios hábit con el hábitat y con los recursos y la forma en que se enmascara esa gestión de, de los recursos de manera extractivista, desigual y, e inequitativa. Y creo que ahí, ahí radica una de las trabas, digamos, uno de los regímenes que tenemos que deconstruir. La forma en que los medios... Eh, manipulan o construyen un discurso sobre la naturaleza como si ésta fuera ajena, fuera un reservorio eterno de recursos, no fuera un espacio de, de, de vida propia. Eh, es un, Dentro de un modelo dominante de conocimientos de, de la modernidad es quizás uno de los temas que más tenemos que seguir discutiendo, porque detrás de cada información, no sólo sobre un recurso o los medios de vida fundamentales Eh, como la propiedad de la tierra o el agua misma eh, tan vital para todos y con, y con tantos procesos de, de muerte eh, no solo bio, biológica y química sino también cultural o sea la eutrofización del agua eh, es un proceso que no solo podemos explicar de manera química por el como se por el enriquecimiento excesivo de minerales sino también porque culturalmente hemos concebido al agua en términos de, de, de De, de algo que sabemos que es imprescindible para la vida pero que al mismo tiempo nos cuidamos, desechamos, contaminamos permanentemente y en ese sentido la propia acción del hombre, la propia acción antrópica es la, la, la responsable ¿no? de ese deterioro, de esa precarización y hasta el secuestro de muchas veces del agua en la medida en que también se privatiza en la medida en que también el acceso eh, y se prioriza el ser, los servicios de agua eh, no tanto para la población misma eh, sino tam, sino para los grandes regadíos de campos de, de cultivos de cultivos excesivos que consumen ex, excesiva eh, excesiva cantidad de agua y, y en ese sentido toda la política pública también lejos de privilegiar el cuidado de un bien común fundamental para la reproducción misma de la vida se convierte eh, en un bien privatizable por tanto comercial Y, y es ahí donde empieza a tejerse las grandes desigualdades en cuanto al acceso al agua. En muchas de nuestras ciudades la distribución de agua se hace, eh, primero no tenemos agua segura y agua agua de calidad, eh, y segundo se hace por tandeos, o sea, a veces un día a la semana, dos días a la semana, o por horas durante los dist distintos días. Ese sistema de tandeo habla también de las formas de gestión y administración, y, y también las mismas ciudades cada vez se irresponsabilizan más cada vez cumplen menos ciertos protocolos para tratar todas las aguas negras no todas las aguas que que, que desechamos y que, ver, que terminamos vertiendo a los ríos y que en ese sentido terminan contaminando esos ríos las lagunas y todos los sistemas eh, hidrológicos digamos de las de determinadas cuencas no uh -huh. sí es importantísimo que, que construyamos entre todos una discusión eh, responsable una discusión donde el conocimiento de las propias comunidades de los propios pueblos de las propias habitantes de determinadas regiones sea fundamental sea dinamizado y que los medios construyan también un discurso donde la responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente la, nuestra responsabilidad eh, ante ante estos cambios climáticos y los impactos reales que está causando eh, to, que, que está causando esta pérdida de biodiversidad esta degradación y este agotamiento de los recursos naturales eh, sea sea una prioridad y no un discurso que justifique acciones que terminan siendo depredadoras En ese mismo sentido sabemos bien que la desigualdad uh -huh. eh, la desigualdad se expresa de muchas maneras eh, en medio de relaciones asimétricas eh, en diversos contextos donde generalmente las antologías locales del agua son negadas son desconocidas son son eh, eh, vamos a decirlo así ninguneadas por los discursos mediáticos por discursos dominantes que que tienen detrás generalmente intereses eh, privados, ¿no? Y, y es fundamental porque porque ante la pérdida de medios de vida fundamentales, pues la población se ve la, en muchas comunidades obligadas a una superexplotación de los propios medios y de los propios espacios de hábitat. Eh, hay ejemplos, eh, muchos colegas que han documentado en nuestra región no solo la situación con la crisis de agua, sino también con la pérdida de masa forestal, la pérdida de los bosques en la medida en que la, la leña por ejemplo, es el, el combustible el necesario, imprescindible para poder mantener lo, lo, los comales o los, los, los fogones de las casas encendidos y eso eh, implica que también se sobreexplote en medio, el medio inmediato, ¿no? De los entornos de familias más pobres. Entonces, el círculo vicioso que se que se que, sobre el que giramos en la medida en que condiciones de vida precarias de de, de pobreza además obligan a, a aprovechar todo lo posible el entorno también genera una una una pérdida de de, de hábito, ¿no? También participa de esa de esa misma de esa misma lógica y eso forma parte de las lógicas de fascismo ambiental que fue otra de las cosas claro. que estuvimos discutiendo. Eh, a ver, si nos puedes aclarar un poco eso, cómo cómo es ese término, qué qué implica, y después te iba a preguntar algo de Chiapas concretamente. Pues mira, cuando cuando hablamos de, de racismo ambiental, justamente sí. tenemos que pensar en cómo en la estructura de nuestra sociedad se distribuye desigualmente los los impactos por la destrucción eh, y la contaminación ambiental, ¿no? Eh, hay que mirar desde cómo la misma vulnerabilidad social se se se se incentiva, se, se acelera eh, por una discriminación muchas veces institucionalizada que está que que se da desde las políticas públicas y también porque se acentúa una desprotección ante la degradación medioambiental que no alcanza a modular esas políticas que no alcanzan a reconfigurar y y en ese sentido me refiero al círculo vicioso no donde depredación degradación contaminación y desposesión de recursos están en relación con la con la propias procesos de miseración de empobrecimiento y con los despojos también no y la propia marginación eh, es una lógica que como ya sabemos pasa por esa ecuación eh, de que se En las políticas públicas es la dominante, donde se privatizan las ganancias y terminan socializándose la, las pérdidas y las consecuencias claro. negativas. ¿no? El racismo ambiental obviamente también es interseccional y se da en, en, entre habitantes de la ciudad y sus periferias, entre los habitantes de la ciudad y las zonas rurales, se da entre población también indígena. Y, y no indígenas, se, se da más entre población femenina, entre poblaciones afrodescendientes y, y por eso discutir sobre el racismo ambiental es una, una cuestión importantísima eh, cuando queremos hablar de impactos o de los, de cómo está incidiendo todo el cambio climático en la calidad de vida de, la, de, de distintos habitantes en distintos lugares. ¿no? Eh, se da en no solo con el agua, se da también con el aire, se da con la tierra misma y el empobrecimiento de las condiciones de, de, de la tierra. Eh, y, y lo más interesante es que, que no tenemos plena conciencia ¿no? de este debate sobre la importancia de los servicios ambientales que brindan muchas comunidades, que brindan los ecosistemas. Y, y ahí es donde hay que anclar nuestra nuestra discusión ¿no? evidentemente hay muchas inequidades en la distribución sí. de los ingresos y los recursos y en el acceso a bienes y servicios que están regulados por el mercado los alimentos también es otro otro excelente ejemplo y ahí se teje entre temas temas de tramas de la desigualdad y hay una falta de reconocimiento que quizás es lo más grave eh, una falta de reconocimiento muy grande de los conocimientos y de las prácticas que desde otras ontologías y otras epistemologías eh, pueden permitir y exploran y busca y, y tienen elementos para una sustentabilidad eh, y, y que son generalmente invisibilizados no esa, esta mirada más eh, sobre la pluralidad y la y una negación de esa pluralidad y de la diversidad ese reconocimiento va acompañado de una de un de una falta de reconocimiento de reconocimiento de los derechos de los pueblos y de la propia naturaleza eh, para el acceso a una vida justa Eh, y, y digna, ¿no? Eh, Alain, eh, mientras te escuchaba el otro día, digo, qué interesante que nos puedas contar eh, específicamente qué es lo que sucede en Chiapas, eh, eh, donde tú vives, en donde entiendo que la dimensión del cambio climático eh, no tiene que venir ningún político de extrema derecha decir que no existe porque ustedes la viven en carne propia. Digo, ¿es concreto y real que ya el cambio climático impactó de tal manera en esa región donde hay pérdida de ríos, hay pérdida de arroyos eh, en el marco de, del cambio del clima, Alain? Justamente en la, en, en la mesa, al comparar distintos territorios de América Latina y, y del Caribe, hablábamos de esta paradoja extraordinaria de, de la gran riqueza de recursos, por un lado, los recursos naturales, Y, y por otro, de la, de, de la gran pobreza. Esta condena, digamos, es casi un, un, una condena en el sentido de, de vivir en territorios, en hábitats de extraordinariamente ricos, por ejemplo, recursos como el agua, eh, y, y, y recursos forestales y, y, y demás, y eh, poblaciones con unos niveles de pobreza extremadamente grandes, eh, comparativamente con otras regiones de México, incluso de, de, de todo el país. Eh, y en ese sentido, eh, esa paradoja nos habla claramente también de las complejidades que trae, eh, por ejemplo, ex, en las temporadas de lluvias, el caso de los desastres socionaturales, lo, las lluvias extremas, los cambios en los regímenes de la sequía, ese solapamiento, abigarramiento que se está dando entre las estaciones que demoran. Que, que, se, que, que se han desfasado, que se atrasan, que, que también influyen en los tiempos de la cosecha y, y determinan los cambios también en, en, en la posibilidad de la polinización misma, por, por tanto, de, de, de que la floración se constituye en una, en una etapa importante y se atrasa eso porque las lluvias y porque la colonización, la propia migración de las aves, las abejas y demás ha, ha ido cambiando. Entonces, sí estamos ante ante circunstancias en las que emergen fenómenos nuevos como los propios procesos de, de desertificación en territorios en los que había abundante agua, abundante flora y fauna y, y los procesos de tala indiscriminada y de explotación de, de recursos de manera indiscriminada conlleva también a que aparezcan zonas y paisajes que prácticamente nos nos están llevando a, a, a son que pueden ser comparados con un, con los desiertos, ¿no? Entonces tenemos esta esta complejidad de, de territorios en los que la población urbana también crece mucho eh, de manera exponencial durante los últimos cincuenta eh, 60 años viene creciendo y hay poca capacidad desde las desde las políticas del estado de responder a esos crecimientos, o sea, hay poca capacidad de planeación Eh, al mismo tiempo emerge y, y, y se desarrolla la, la agricultura extensiva que requiere grandes cantidades de agua de productos determinados como la propia palma la soya como tú conoces y, y otros y otros cultivos que requieren gran cantidad de agua te pongo un ejemplo el aguacate además que lleva a, a que el agua sea también un bien escaso que debe de procurarse a distancia que debe procurarse a distancias cada vez más profundas, o sea, con pozos, de, de, de la perforación de pozos, y eso también va terminando da, eh, con un daño a, a la por, propia capacidad de recarga de los mantos freáticos, etc. En fin, que, que hay un debate muy complejo que nos está también situando en, en unas coordenadas nuevas que, que sí se, eh, eh, Europa por ejemplo en la perspectiva comparada que tratamos de desarrollar durante el evento está muy, muy preocupada con desfosilizar la, su matriz energética pero sabemos que ese proceso está acompañado de procesos de capitalización y y obviamente de colonia capitalización y colon y nuevas colonizaciones o sea de neo sí. y de transferencias de costos al tercer mundo Ahí se hablábamos también no solo de las disputas por el agua dulce sino de las disputas por nuevos materiales, por nuevas energías, como el propio como el propio litio, ¿no? Pero en medio de ese de ese horizonte, digamos, de estos procesos de crecimiento de economías del despojo y, y, y, de, y de pérdida de hábitat, también sabemos que hay una una lucha por los movimientos sociales latinoamericanos y por muchos sectores comunitarios. Por enfocarse hacia nuevas transiciones ecosociales de manera más compleja y de manera también radical, ¿no? Y colocando la vida, la vida en el centro, poniendo el respeto a la vida, el respeto a la naturaleza y fomentando nuevas articulaciones, nuevas mediaciones políticos culturales para tratar justamente de sostener esas tramas de la vida y, y, y de potenciarlas. Claro. Y en ese sentido hablamos del papel de los movimientos sociales en defensa sí. de la tierra, del territorio, del agua, de la madre tierra como hábitat y, y defensa de, de estos como comunidades de vida. Y al mismo tiempo que hablábamos de, del racismo ambiental y de cómo se estaba re, eh, produciendo ese fenómeno en nuestra región, con varios ejemplos, también hablábamos de, de los derechos, de la lucha por los derechos y, y la justicia medioambiental y, y cómo los movimientos sociales, en su crítica al antropocentrismo y a ese narcisismo, digamos, del de, de ser humano en nombre de, de cuya soberanía la naturaleza es objeto de posesión infinita y de profanación como también hay la lucha por nuevos derechos por instituir nuevos derechos y, y ahí es donde donde los movimientos sociales no solo se están quedando en un plano de denuncias sino también de, de de articulación de respuestas territoriales de respuestas loca locales que potencien eh, esas transiciones esas transiciones eh, ecosociales eh, radicales con justicia no Eh, Alain, eh, en todo este camino, digo, me queda el patrón de pensar que es difícil pensar en democracia sin justicia ambiental, digo, qué complicado, es, es como trocar y pensar que la democracia va por un lado, pero si no existe una justicia ambiental, si no existe evitar las lógicas extractivistas, ¿no? Exactamente, el, es es uno de los ejes con los que tenemos que pensar la democracia en nuestro mundo si queremos pensar en justicia económica, en equidad social y en equilibrio ambiental, eh, si queremos tener responsabilidad con las futuras generaciones, o sea, que exista una justicia intergeneracional, la ética de una responsabilidad compartida y diferenciada es fundamental, así como el compromiso ecosocial eh, para ir dando ese esas ir dando esos giros, esos giros transicionales eh, que evidentemente son ineludibles, son impostergables. Y, y que requieren de, de, un, de compromisos políticos, pero también de acciones concretas, de acciones individuales y de acciones colectivas concretas, porque es evidente que la actual política de cambio climático es enormemente insuficiente y que está contribuyendo a una transferencia de costos hacia el tercer mundo y está eh, fomentando nuevos modelos de acumulación que nuevamente suponen la, una neocolonización de nuestros territorios, de nuestros recursos naturales, y, y ello se, se acentúa la vulnerabilidad, la, la, la, los procesos de empobrecimiento eh, y la vulnerabilidad de las poblaciones de nuestros territorios. Eh, Alain, eh, por último, y agradeciéndote enormemente por, por esta charla con Claxo TV, digo ¿cómo, cómo se está viendo a, a la distancia los fenómenos de las derechas desde México, digo, estamos a las puertas de una segunda vuelta electoral en la República Argentina, donde uno de los candidatos plantea cuestiones en contra del cambio climático, reivindicaciones de los procesos dictatoriales, de persecución y de desaparición de gente de las últimas dictaduras latinoamericanas. ¿Cuál es, la, cuál es tu mirada a, a distancia de, de este fenómeno y de la posibilidad que un personaje como Javier Milei se pueda transformar en presidente de la República Argentina? Mira, la, todos estamos extremadamente preocupados, todos estamos pensando... En, la, en estas realidades emergentes en la que la complejidad de los desafíos de nuestras sociedades eh, está alcanzando explicaciones que, que movilizan un montón de emociones, un montón de sentimientos, bajo una muy baja reflexividad, bajo una discusión dominada generalmente por pensamientos como el, el, el económico, por pensamientos como el de los propios periodistas desde los medios de comunicación, con esquemas que sintetizan Eh, explicaciones que simplifican la, la complejidad misma de la realidad que vivimos. Y, y evidentemente estamos ante eh, fenómenos de, de verdaderos propuestas que son retrocesos históricos para nuestra región. Pensar esos procesos como retrocesos históricos, como reversiones históricas, eh, no es no es nuevo, no es raro para la, la, las ciencias sociales en general. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que rocemos con discusiones que parecían que, que nuestras sociedades habían superado en, en, su, dar, en, en sus grandes de, procesos históricos y de respuesta, de desafíos, de pensar las democracias, de construcciones democráticas, y resulta que nos enfrentamos a, a, a, a espacios donde, donde, lejos de pensar en la innovación, en los nuevos desafíos de innovar socialmente, en los nuevos desafíos de avanzar en la profundización de la calidad de nuestras democracias, de, de, de en la calidad de nuestros vínculos como sociedad y de pensar en sociedades cada vez más justas, más equitativas, eh, sociedades más igualitarias, eh, nos encontramos ante ante propuestas de sociedad que que, la, que justifican la jerarquización, que justifican las inequidades, que justifican la explotación de in, eh, ilimitada de los recursos naturales del medio ambiente, que justifican los procesos de acumulación de unas élites o, por tanto, la... la, la la división cada vez mayor, la, la, la, la fragmentación cada vez mayor de nuestras sociedades, porque eso supone que mayor acumulación en menos manos va a suponer más transferencia de costos para la gran mayoría de la población y por tanto también mayores desajustes, mayor injusticia social, mayor inequidad, mayores bolsas de pobreza y en ese sentido más conflictividad también social latente. Entonces la polarización de nuestras sociedades en términos de su estructura social Eh, eh, se opera también discursivamente desde los proyectos ideológicos que están detrás de estas de estas visiones de sociedad que que en el fondo están jugando a, a manipular los sentimientos de de, de de frustración los sentimientos de, de injusticia eh, a, con determinados gobiernos de signos que de, de, de, de, de, que tampoco cumplieron las promesas lo que prometieron que tampoco avanzaron en el desarrollo de una agenda donde fuera la democracia vivida colectivamente, con la participación de todos de donde el debate público se enriqueciera con múltiples perspectivas, respetando la voz de toda la población. Entonces, aquí estamos ante procesos en los que ya no solo se forcluye la naturaleza, o sea, se niega la voz de los otros, eh, de, la, de la madre tierra, como como nuestra alteridad, como no, como de la que formamos parte, sino que se niega la voz de muchos actores, pensando por ellos, con propuestas y soluciones salomónicas, que están negando finalmente la posibilidad de que todos aportemos a una a una sociedad mejor. Eh yo creo que, que ese es el desafío que tenemos por, como como academia, como ciencias sociales, como so, a, ciudadanos en general. Tenemos que aportar más elementos que aporten a la reflexión, no dejando el debate ni en manos de políticos que, pre, que, que pretenden ser innovadores con viejas fórmulas que ya el siglo XX superó en nombre de nuevos totalitarismos en nuevos nombre de nombres de de de respuestas totalitarias de respuestas que bajo fundamentos incluso conservadores y, y místicos o, o de cierta con, con énfasis milenaristas incluso eh, o mesiánicos terminan eh, reduciendo la complejidad de, de las discusiones de, de sobre cómo innovar y encontrar soluciones a, a a los problemas de nuestra sociedad. Entonces, el, el debate es mucho más complejo que las simples fórmulas y el debate pasa porque todos asumamos nuestra responsabilidad, nuestras cuotas de responsabilidad, esa responsabilidad que compartimos, pero que de manera diferente tenemos que ir desarrollando, eh, asumiéndola desde nuestros roles desde nuestros papeles. Por una sociedad que sea capaz de dirimir dónde realmente hay horizontes de futuro, horizontes de sentido, que nos movilicen a todos para bien, Para, lo, para ser mejores personas, para una sociedad realmente más igualitaria, más fraterna, más feliz, y no para sociedades que son a la base de la, de, de, de la negación misma de la ciencia o de discursos salvacionistas eh, muy, muy muy caricaturescos que terminen eh, llevándonos a, a, a sociedades que retrocedan uno o dos siglos en términos de la calidad de sus democracias, de sus formas de convivencia de, y, y, y que no que impidan incluso la, la consolidación O, o el desarrollo de procesos de institucionalización de la vida democrática que se han ido construyendo con mucho esfuerzo y con mucha sangre y con mucha lucha también en las calles. Entonces eh, eh, hay que asumir compartidamente un diálogo, un diálogo que, que restituye un horizonte de sentido, que nos convoque a todos, que nos una nuevamente a todos en la suma, aún con nuestras diferencias, con nuestras diferentes posiciones políticas, ideológicas y demás, como debe ser en la diversidad que somos, respetando a todos y no negando eh, posiciones, lecturas o, o, o epistemologías otras. Eh, eh, y eso lo tenemos que construir entre todos como un compromiso, como un compromiso con la democracia y con la vida, con la vida misma, porque la vida también es la que está en juego en muchos de estos discursos. Eh, eh, que justifican en nombre de, de unos ideales inertes eh, acciones que nada que pueden significar eh, que, que, que perdamos en lugar de ganar y que nuestras sociedades tengan que pasar nuevamente 20 o 30 años para reconstruirse hacia adelante cuando lo que debíamos estar es eh, luchando y, y concretando un respeto soberano por la vida, por la naturaleza y, y por todos y por la vida de la, la vida digna de todos y todas, no una vida para ser explotada, sino una vida para digna para ser vivida. Informa Radio Purruf eh, mi nombre es Alberto Guramil, lonco de Los Radalco. Hoy nos encontramos acá en el paligüe del Pelontúe, en el cual lo pudimos eh, hacer a través de los estudiantes, ¿cierto?, para poder eh, llevar a cabo este trabún palín, que en el cual eh, lo hacemos con el único objetivo de poder visibilizar la, toda la injusticia, por decirlo así, la vulneración de derechos Eh, ...con respecto, digamos, de los prisioneros políticos mapuche... ...la persecución que existe, digamos, contra nuestros hermanos... ...hoy día movilizados en diversos territorios. En este caso acá, hoy estamos por la causa del huelquén... ...Mijael Carbone de Queipul. Eh, él se encuentra privado de libertad... ...por una acusación, cierto, montado, digamos, desde el gobierno... ...y el empresariado... En, en el cual están haciendo hoy día este proceso, qué sé yo, eh, eh, de acusación contra el worker Mijael. Y actualmente Mijael ha iniciado una huelga de hambre eh, desde el día martes 14 de noviembre para poder denunciar y, y poder visibilizar de alguna manera este tipo de vulneración que se está llevando en contra de Los comuneros mapuche o en contra de las autoridades mapuche o en contra de un mapuche que decide reivindicar su derecho, que decide exigir su derecho como tal, eh, en ese sentido también denunciar, digamos, la, el exceso de condena, los años de condena que están recibiendo nuestros hermanos mapuche. Eh, creo que Podemos decir, eh, hay una condena de 42 años para un joven, ¿no? Y, eh, y es una condena excesiva. Sin embargo, hay otro hermano también de 40 años en la zona costa, ¿no? Las Queche, eh, precisamente de Cañete. Y, pero ahora, eh, recientemente, fueron condenados otros hermanos mapuches, que son parte de la CAM, a casi 15 años y sin tener prueba. Y eso es lo que a nosotros nos parece algo muy injusto de que se vulnere los derechos, digamos, eh, como pueblo mapuche, eh, bajo esta condena excesiva y sin prueba. Por lo tanto, en este caso, con respecto de Mijael, nosotros lo vamos a movilizar para que el pueblo, la nación mapuche, puedan ser testigos, digamos, de la vulneración que estamos sufriendo nosotros como nación mapuche. El pueblo nación Mapuche tiene una historia bastante larga, ¿no?, en donde ha sido invadido, digamos, por empresa forestal, por el Estado, por el Ejército. Hoy estamos eh, con bases militares en la zona, precisamente en Curacautín, pero también se quiere llevar a, eh, esa base militar en otros sectores del Guaymapo. Eh, mantenemos aún el estado de excepción acá en la región, Eh, y eso obviamente obedece digamos al sistema económico al modelo económico que hoy día afecta en gran parte digamos del guayamapo como también hacía a, a los chilenos eh, que hoy día son eh, eh, pobre y empobrecido digamos por estos mismo empresario en la zona norte digamos del país. Así que eso es lo que nosotros hoy día nos convoca acá para poder tener un, una conversación con otras comunidades y poder de alguna manera llevar esta lucha en conjunto. Esperamos que el día de mañana nos podamos autoconvocar y ante un llamado también nuestra gente puedan acercarse para poder visibilizar y denunciar este tipo de... De hecho que estamos sufriendo, digamos, por parte del Estado de Chile, por parte del empresariado, por parte del modelo económico, cierto, y por parte del poder ejecutivo en el cual hoy día asumen como gobierno criminalizando, digamos, nuestra lucha. Informa Bolche Radio Colombia. Y vamos a hablar de algo pues que nos interesa, sobre todo, sacarlo un poco de la noticia que se da todos los años. Bueno, resulta que recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por trigésima vez, primera vez, una declaración que demanda a los Estados Unidos el levantamiento inmediato del bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene sobre cuba desde 1962 esta votación mayoritaria contó con gran parte de los pues, de los apoyos de las naciones del mundo entre ellas colombia eh, y sólo se opusieron el estado de israel y los estados unidos de américa para hablar sobre esto hemos invitado a armando martínez él es el responsable de comunicaciones de la embajada de cuba en colombia Viejo Armando, muy buenos días. Bienvenido a La Volche Radio. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, carito. Buenos días. Todo bien. Todo, ¿Todo bien? bien. Bueno, hermano. Bueno, arranquemos un poco con esto de la condena mundial en contra del bloqueo de Estados Unidos como a Cuba. ¿Cómo recibe, eh, pues, Cuba todo este, pues, este apoyo universal en contra de este embargo? que ya lleva muchas décadas afectando el pueblo cubano Bueno, eh, nosotros primero eh, debemos agradecer a la comunidad internacional por ese apoyo, que es una reciprocidad de, de lo que hace Cuba al mundo, de la solidaridad que, ha, que le ha demostrado Cuba al mundo por, a lo largo de los años Armando eh, sí. sig sigamos la, la, usualmente la Asamblea General de las Naciones Unidas eh, ha condenado Este embargo, eh, ¿qué falta para que los Estados Unidos recapaciten para dejar ese tipo de embargo económico que tiene tan jodida la sociedad cubana? Mira, eso es, eso es un tema que que lleva más de 30 veces que lo planteamos en Naciones Unidas y y no cambia nada. Pero lo más importante es que esta resolución va a permitir poner en manos de ese gobierno de, de Estados Unidos, sea cual fuera demócratas, republicanos la, la decisión de flexibiliz flexibilizar las restricciones esas restricciones absurdas e inhumanas diría yo, que tienen desde décadas atrás contra el pueblo cubano sí porque es el pueblo cubano no como el gobierno, como ellos quieren decir ese es el clamor de la comunidad internacional si no se lleva esa resolución cada año ante las Naciones Unidas nosotros podríamos correr el, el riesgo, por ejemplo, de de que nuestra causa no se conozca a nivel mundial, de que desaparezca nuestra nuestra lucha, ¿no? Eh, en cada año y aunque el gobierno de Estados Unidos no eh, no se sienta aludido por esta por este repudio internacional, diría yo, ante esta responsabilidad, ¿no? Porque es su responsabilidad eh, como buenos necios que somos, seguiremos eh, llevando este reclamo del pueblo cubano ante las Naciones Unidas de pedir de eliminar El bloqueo, genocida diría yo, económico, comercial como y financiero, pero además de eliminarnos de la injusta e infame eh, lista de países patrocinadores de terrorismo. Armando, eh, muchos sectores eh, que se oponen a la revolución cubana, es decir, la derecha internacional, dicen que el tema del bloqueo es una ex excusa que tiene eh, Cuba eh, para no avanzar y pues para, digamos, algo así, habla como un estancamiento. Nosso sí. nosotros no conocemos muy bien de qué se trata del bloqueo ¿por qué esta medida unilateral de los Estados Unidos afecta tanto al pueblo cubano? ¿cuál es el trasfondo ahí? Mira eh, eso, eso a, a, a, habría que estudiarse la, las leyes porque además eh, debo decirle que es una ley que existe eh, en Estados Unidos dos leyes, en este caso eh, la ley en Buston y la ley Torricelli de 92 y, y la otra mucho antes pero además reducía con más de 243 medidas impuestas por el gobierno de donald trump y qué es lo que hacen le voy a poner por ejemplo eh, ejemplos personales un ejemplo personal mío y ejemplos que, eh, que suceden en la, en, la, en la cotidianidad del cubano ¿no? el día a día del cubano el día a día también del gobierno por qué no por ejemplo e eh, Yo tuve una prima, de, es rápido porque estoy un poquito, estoy manejando estoy eh, Por ejemplo, tenía tenía una prima eh, de 3 años, eso fue hace más de 10 años Que le detectaron un, un hemangioma cancerígeno, no sé la enfermedad específica Pero bueno, era un cáncer en el cuello Esa muchachita de 3 años, una niña eh, Vivía en un lugar de oriente, no sé si los colombianos sabrán, en, en Orguín, en Mayarí y se al detectarse de eso el médico el doctor Kim la remitió hacia La Habana hacia el hospital oncológico de de de, de La Habana ahí en la sala de pediatría estuvo ingresada y el médico el jefe de la sala el doctor Reno muy bueno por cierto eh, nos dijo que necesitaba unas ampollas no le dicen aquí unas ampollas eran tres ampollas más medicina para poder oper operarla Esta medicina, cuando la fuimos a buscar, en el hospital no había, en Cuba no, no había. El, el gobierno cubano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinó con la Embajada cubana en Washington y a partir de ahí ese medicamento se encontró en un hospital en Tampa. Entonces, la Embajada pidió permiso al Departamento de Estado, porque los funcionarios no pueden salir de, de Washington sino con un permiso del Departamento de Estado, y fueron a ese hospital en Tampa. Y al reunirse con el director, el director le dijo que estaba en la mejor disposición de, de, de venderle el medicamento, pero con, que no podía por las restricciones de la, del Departamento del Tesoro a la Oficina de Contrato Activo Fijo, eh, hacia Cuba. Entonces, no se pudo comprar ese medicamento, que eran tres ampollas solamente. Mi primita pasó seis meses, seis meses en el hospital. Desayuno, almuerzo, merienda, atención médica, enfermería, con su madre ahí. 6 meses. Y a partir de eso, a través de los amigos como tenemos en el mundo, nos resolvieron, conseguimos ese medicamento en España. Por un chabel, no bueno, no sé si sabrán que tuvimos que pagarlo a 10 veces el valor de lo que costaba en ese hospital de Tampa, 10 veces. 3 ampollas solamente. Miles de dólares costaban las 3 ampollas y el gobierno cubano la pagó. A, a los 6 meses mi primita superó, ya tiene 13 años. Feliz, contenta en Mayarí Y bueno, puedo decirle eh, eh, le, Bueno, no le costó nada Los seis meses en hospitalizar En un oncológico en La sala de pediatría en un hospital oncológico Le costó cero pesos Bueno, el pasaje de boleto de Mayarí a La Habana Porque incluso el boleto De La Habana a Mayarí Se lo pagó el propio jefe De la sala de pediatría del hospital oncológico Se lo, se lo pagó el mismo Eso es uno de los ejemplos, digo yo, personales que tengo yo de bloqueo, a cada cubano en, en algo le va a afectar. Bueno, Tengo hermano, muchísimos ejemplos, no sé si eh, podría sí, pero bueno. No, pero como tú vas manejando y estamos como cortitos de tiempo. No, no, tra sí, sí, tranquilo. Eh, na nada más quería finalizar un poco con eh, el encuentro nacional del movimiento colombiano de solidaridad con Cuba que se desarrolló en Tunja. Tú estuviste ahí, ¿cómo lo viste? Sí, ¿Cómo sí. viste la solidaridad de Colombia? con el proceso cubano mira, eh, Colombia y Cuba tienen muchos lazos de amistad desde años desde incluso de la época colonial cuando colombianos fueron a apoyarnos en las luchas contra el colonialismo español y se ratificó la hermandad la que hay entre los dos pueblos se ratificó el apoyo del pueblo colombiano hacia los cubanos y bueno, y que se irá por, por muchos años más digo, diría yo por siempre Esta amistad entre entre Cuba y Colombia, un encuentro muy bueno. Se debatió sobre muchas cosas, sobre bloqueos, habló sobre las campañas mediáticas, sobre el deporte, la solidaridad, la educación, la salud. Habló y hablaron los algunos miembros del graduados eh, médicos graduados en la en la escuela en Leilán, la escuela de Medicina. Eh, hablaron en nombre de, de muchos médicos graduados en Cuba u otros universitarios también que se graduaron en Cuba. Bueno, Armando, muchas. Muy bueno. bueno, Armando, muchas gracias por compartirnos tus opiniones sobre esto del bloqueo, le, la solidaridad con en, eh, con Cuba, la hermandad entre Colombia y la mayor de las Antillas y estaremos muy pendientes de lo que la embajada tenga para Colombia sus desarrollos, actividades culturales, etcétera. Armando, muchas gracias por estar esta mañana sí. en la Bolsa Radio, hermano. Gracias, gracias, Oscarito, gracias. Estamos aquí para lo que necesiten. De vuelo en vuelo, por un cielo, cielo, de pájaros de olvido resolvieron la historia con un nido derritieron el hielo de tarde en tarde de cántaro a desvelo de amor desnivelado revivieron un canto ya olvidado Con la ternura en vuelo Que fue del cuerpo con su propio besон Arogando la tarde Los dos volaron como en un alarde Partiendo de su beso De ante los dos murió la tontería Estúpidez rosada y el mundo a cuatro mundos su mirada un mundo que nací Desnivelado Revivieron un canto ya olvidado Con la ternura en vuelo Que fue del cuerpo con su propio peso Aromando la tarde Los dos volaron como en un partiendo de su beso y ante los dos murió la tontería la estupidez rosada y el mundo fue otro mundo en su mirada un mundo que nacía